Buenos días compas de la FM Tincunaco y a toda la audiencia. Este próximo sábado 17 de agosto, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, realizaremos una jornada abierta por Jonathan Novoa, organizada desde la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial、e、Institucional. Esta jornada la vamos a llevar adelante en, el,、eh, en las cercanías del Camping El Recreo, en, en la zona del Dique Rollero, del lado de Merlo. Eh, con la intención de empezar a visibilizar uno de los casos más recientes de gatillo fácil de la zona oeste. El caso de Johnny es un caso no tan distinto a la mayoría de los casos de represión estatal, donde las víctimas predilectas son jóvenes de las barriadas populares. Particularmente, Johnny fue fusilado el 22 de junio de este año, a las 5 de la tarde,、eh, en el dique Rollero del lado de Merlo, por los policías Gonzalo Ezequiel Funes. Y María Gabriela Enríquez. Desde ese día, la familia empezó a dar pasos certeros en la organización y la lucha, decidiendo organizarse en Correpi y luchar codo a codo contra la represión estatal para denunciar que no es un policía, es toda la institución.